último domingo del mes de febrero, fíjense ya se pasaron dos meses De este mes hoy es 24 de febrero Y estamos pues ya en el último domingo, por eso es culto unido a las 10 Recordemos cada último domingo de mes es culto unido a las 10 de la mañana Y vamos a continuar con el mensaje de hoy Que se vuelve a titular, como creen ¿Ya se aprendieron el título? Aprendiendo del Maestro. Aprendiendo del Maestro. Ahora estamos en la parte número 14. Ya se van a acabar, ¿eh? Ya, ya, Merito, faltan como 25 más. Nah. Aprendiendo del Maestro, parte número 14. Bueno, eh, como introducción, eh, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 46. Versículo 46. Evangelio de Lucas 246 dice así, Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿A quién le hallaron? A Jesús. A Jesús. Bueno, este versículo que acabamos de leer, aconteció en tres días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Sucedió cuando Jesús tenía... 12 años de edad, 12 años. En ese tiempo, Jesús acompañó a sus padres a celebrar una ceremonia muy importante dentro del pueblo de Israel que se llama la Pascua. Y había acudido con ellos y estuvo en Jerusalén con su padre, con su madre, José María. Y acabado este evento... Sus papás se regresaron con toda la gente que había venido de la ciudad donde ellos venían. Acuérdense que ellos vivían en el norte, allá en Nazaret. Y emprendieron el camino de regreso entre toda esa gente. Sus padres pensaban que por ahí venía Jesús. Pero cuando ya después de haber emprendido el camino, se dan cuenta de que no venía Jesús con ellos, con nadie, entonces se regresan, como ya se imaginan, un papá y una mamá que se le pierde un hijo, se regresan, pues... Rápido, preocupados a Jerusalén y a buscar a Jesús por todas partes, a buscarlo, no sé, en los mercados, a buscarlo en las tiendas, a buscarlo en cuantos lugares. Eso me recuerda una vez se nos perdió nuestro hijo Arón, ¿verdad? Dentro de una tienda y lo hallamos en un cubículo tomándose fotos. <risa> bueno, ¿y dónde creen que fueron a encontrar al niño Jesús? Al adolescente ya, pues tenía 12 años, Jesús. Yo creo que en el último lugar donde alguien hubiera buscado a un adolescente. En el templo. En el templo. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Estaba dormido como algunos se quedan dormidos en las sillas o bancas? No. Estaba bien despierto el niño Jesús, platicando, enterándose con los expertos en la ley de Moisés. Demostrando así su interés en las cosas de Dios y en especial en la palabra de Dios. Ahí estaba el niño Jesús. Hoy día también a un joven de su edad, un muchacho de su edad, le puede pasar lo mismo. Puede pasarse horas y horas bien entretenido, sin darse cuenta de lo que pasa a su alrededor, como le pasó a Jesús que estaba tan absorto platicando con estos doctores de la ley, que ni cuenta se dio cuando sus papás se regresaron. Hoy día le puede pasar a un muchacho de su edad lo mismo. Estar tan absorto, tan entretenido, pasar horas y horas que ni cuenta se da lo que pasa a su alrededor. ¿En dónde? Sentado frente a la televisión jugando Nintendo Wii, Playstation o algún otro similar. ¿Verdad que sí? Vi una partecita de un programa de Discovery Channel donde pusieron a un joven, más o menos de esa edad, y le preguntaron, ¿cuántas horas has jugado? 14 horas, continuas, tenía el muchachito jugando, 14 horas. Y a los hombres adultos también puede pasar lo mismo, se pueden pasar también horas frente al televisor, viendo sus programas deportivos favoritos, o frente a la computadora, ¿verdad? Ahí entrando a quién sabe dónde, igual las mujeres, viendo telenovelas o viendo algún otro programa, o en la computadora también, ya hay muchas mujeres que chatean y que están haciendo otras actividades ahí frente a, a la pantalla de una de una computadora. Horas y horas y horas. En cambio Jesús, lo vemos a Él que está ocupado en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, en los asuntos de mi Padre, dice Y hoy vamos a aprender en este día de nuestro maestro, Gino, hoy vamos a aprender de nuestro maestro Jesús, acerca de su aprecio por las sagradas escrituras, ¿okay? con la intención de que nosotros sigamos su ejemplo y también tengamos en alta estima el leer el, la, la Biblia, el creer a la Biblia, y en obedecer lo que dice Dios a través de la Biblia. Amén. Ese es el propósito de hoy. Y vamos a ver a continuación cómo Jesús, ya siendo adulto, Él, que conocía la Biblia, la empezó a aplicar en su vida, y en, en su caso es en su ministerio terrenal al que Dios le había enviado. Así que pasamos al punto número uno después de la introducción, Este punto se llama, Jesús usa las escrituras en su ministerio. Miren, por supuesto que Jesús conocía la ley y los profetas y todas las sagradas escrituras. Como el día de hoy alguien puede decir, sí, sí, yo ya conozco de eso, yo ya sé de la Biblia, yo ya conozco este pasaje y el otro pasaje, ya me lo sé, y puede que sea cierto. Pero lo importante no es cuánto sabes de las sagradas escrituras, sino cuánto aplicas a tu vida, ese conocimiento que tienes de las Sagradas Escrituras. Y Jesús conocía las Sagradas Escrituras y aplicaba las Sagradas Escrituras a su ministerio. Y vamos a ver eh, varios ejemplos. Inciso A, cuando él fue tentado por Satanás. Clic. Ah, perdón, es que se me estaba brincando esto. Con razón Gina hizo cara así de que me traen, ¿verdad? Jesús aplicó las escrituras, fíjense, Él resaltó lo importante que es aplicar las sagradas escrituras a la vida, regresate el pasaje, ah, aquí tenemos una ocasión en que a Jesús una una mujer quiso quedar bien con Él, E hizo lo que muchas mujeres siguen haciendo el día de hoy. Adular, alabar a su mamá, a María. Quiso alabar a María, como muchos el día de hoy lo hacen. Y le dijo esto que leemos aquí en Lucas 11, versículos 27 y 28. Dice Lucas 11, 27, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¡Amen! Ah, ¿Y qué contestó Jesús? Y le dijo Jesús, Antes, bienaventurados, los que oyen la palabra y la guardan. ¿Qué quiere decir la guardan? La obedecen, la obedecen. Él dijo, más bienaventurado es el que oye la palabra y la obedece. Fue la respuesta de Jesús Jesús. Y también en el siguiente la siguiente cita, en el Evangelio de Juan, 13, versículo 17, él vuelve a afirmar esto, si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurados? Quiere decir muy dichosos, felices. Dice, no está la bienaventuranza en conocer las cosas, en saber las cosas, sino que, en hacerlas, en obedecerlas, es lo que está aquí diciendo Jesús. Y Jesús hizo eso, Él aplicó el conocimiento que tenía de las Sagradas Escrituras en su ministerio. Y vamos a ver, ahora sí, él hizo A, una ejemplo de aplicación, cuando Él fue tentado por Satanás, ¿se acuerdan? Había pasado 40 días sin comer, en ayuno, y entonces se presenta lo que leemos ahí, la primera tentación en Mateo 4, versículos 3 y 4. Mateo 4, 3 y 4 dice así, Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el diablo, sabiendo que Jesús tenía hambre, si nosotros, con un ratito que ya sea la hora de la comida y se pase media hora, una hora, ya estamos desesperados, pues 40 días. El diablo lo sabía y dice que el tentador le dice, si deberás eres hijo de Dios, demuéstralo, ¿cómo? Haz que esa piedra se convierta en pan. Y entonces Jesús le contesta, no con una frase de Sócrates, de Platón, de Aristóteles o de algún otro filósofo. ¿Con qué le contesta? Le dice, escrito está. ¿Dónde está escrito? En la Biblia está escrito. En la parte, en ese tiempo, el Antiguo Testamento. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y eso lo encontramos, no lo vamos a leer, pero está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ahí encontramos ese esa, eso que está escrito, capítulo no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 83 Segunda tentación, en Mateo 4, versículo 6 y 7. Ahora el diablo lo lleva a un lugar muy alto y le hace un reto para que pruebe una escritura.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 Y le dice, escrito está, ¿dónde estaba eso? Está escrito, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, en el Salmo número 91, versículos 11 y 12. Ahí viene ese pasaje, el diablo tomó ese pasaje y se lo dice a Jesús, a ver, aviéntate al fin que no va a pasar nada, dice la Escritura que a sus ángeles va a mandar para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le contesta otra vez con una, una un texto adecuado, de la Biblia, del Antiguo Testamento, y si escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Un versículo que viene en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Deuteronomio 6, versículo 16. Y vamos a la tercera tentación, Mateo 4, versículos del 8 al 10. Y le mostró todos los reinos del mundo. Otra vez Satanás lleva a Jesús a un lugar donde se podía ver los reinos del mundo dice y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares si me adoras te doy todos estos reinos entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás ¿a quién se debe nada más adorar y servir? a Dios ¿a quién? otra vez a quien solamente se debe adorar a dios quien lo dijo jesús de dónde sacó eso él dijo escrito está donde estaba escrito en el antiguo testamento otra vez está en deuteronomio 6 versículo 13 deuteronomio 6 versículo 3 le contesta a jesús esta tercera tentación por cierto ¿Cuántos han sucumbido a esta tentación que les ha puesto Satanás? ¿No han sido ustedes tentados con riqueza, bienes materiales o poder? Probablemente sí. ¿Y cuántos han caído cuando Satanás los tienta, así como tentó a Jesús, con riqueza, ofreciéndole riqueza, ofreciéndole poder? Yo creo que muchos. Por un trabajo mejor remunerado... Por ganarse un dinerito extra, dejan de venir, por ejemplo, a congregarse aquí, a adorar a Dios y adoran a mamón. ¿Ya saben quién es él? El Dios de las riquezas. No, que tiene? No voy a la iglesia total, pero me voy a sacar tiempo extra aquí, chambeándole más. Ahí es una tentación en la que caen por la riqueza, por tener más dinero. Otros también han caído en la tentación de aceptar un ingreso indebido, ilegal, como decimos aquí, mordida, cohecho. Al fin que todo el mundo lo hace, pues yo también voy a recibir y sirve que tengo un dinerito extra. Ahí está otra vez Satanás tentando y ¿cuántos han caído en eso? ¿Cuántos han caído porque tienen la oportunidad y nadie los ve de tomar algo que no les pertenece? Ay, mira ahí, olvidó, fulanito, la hermana se paró y dejó su celular, lo voy a agarrar, lo guardo que nadie me ve, o algún billete o algo, una Biblia, bueno. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, Jesús usó las Sagradas Escrituras para contestar a Satanás en sus tentaciones. Inciso ve B, También usó las Sagradas Escrituras cuando predicó el Sermón del Monte. El Sermón del Monte que es un mensaje que predicó Jesús y que se encuentra en Mateo. A ver, ¿qué? ¿De dónde a dónde? ¿No oigo? ¿Del 25 al qué? Del 5 al 7. Lo estoy diciendo porque lo estamos viendo en la célula. Es más, ya se acabó, ¿verdad? ¿Verdad? La acabamos de estudiar en las células, del 5 del capítulo 5 al capítulo número 7. Ya se lo deberían saber muy bien los que están asistiendo a las células, con fidelidad. Ahí predicó Jesús y en ese mensaje que predicó Jesús, Él usó varias veces pasajes de la Biblia, pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero de ellos, en Mateo 5, versículo 4, ahí Él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, Consolación Ahí él está usando un pasaje que viene en Isaías Capítulo 61 Versículo 2 Otro ejemplo, ahí en las Bienaventuranzas Mateo 5, versículo 5 Jesús predica y dice Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Esto que está diciendo Jesús Lo está tomando Haciendo uso del Salmo 37 Versículo 11 Y seguimos con más Bienaventuranzas mateo 56 mateo 5 versículo 6 dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados aquí está usando una parte de Isaías 55 versículos 1 y 2 y finalmente en mateo 5 versículo 8 él dice en este sermón bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y esta porción está tomada del salmo número 24 versículo 4 se fijan como Dios usó la palabra del antiguo testamento la palabra de Dios para aplicarla a su ministerio terrenal en la tentación y también en la predicación está usando las sagradas escrituras pero también tenemos más en el mismo sermón del monte al enseñar sobre la ira se acuerda la enseñanza de Jesús sobre la ira Mateo 5, versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22 dice, ¿Oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás? ¿Dónde viene eso en la Biblia? En Éxodo, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ah, ya están leyendo. Ahí tomó ese versículo que viene en Éxodo 2013 No matarás, y, y él agrega, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, estaba también allá. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que el que mate será culpable de juicio y el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, es el mismo pecado matar que enojarse contra su hermano. Es igual de pecado. Eso lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Ahora, al enseñar sobre eh, el adulterio. Otra vez, Mateo 5, versículo 27 y 28. Él dice así, oísteis que fue dicho. Y cuando él dice oísteis que fue dicho, se está refiriendo a la Biblia, a lo que estaba escrito allá en el Antiguo Testamento. Y dice, no cometerás adulterio. ¿Dónde viene no cometerás adulterio? Ahí le vamos a pedir a Gina que me cambie el so por el os. Oísteis que fue dicho adulterio no cometerás adulterio. Eso viene también en el Antiguo Testamento, viene entre los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí está usando Éxodo 20, versículo 14, que dice, no cometerás adulterio. Pero él está agregando, y el que mire a una mujer para codiciarla, ya está cometiendo adulterio adulterio también al enseñar sobre el divorcio también Jesús en el sermón del monte enseña sobre el divorcio Mateo 5 31 y 32 ahí dice así también fue dicho que está diciendo un pasaje de la biblia cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí repudiar es sinónimo de divorcio, de divorciarse. Y cuando Jesús dice, oíces que fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio, ahí está usando un pasaje de Deuteronomio 24, del 1 al 4, ahí viene esa instrucción, ahí viene esa instrucción. Pero él agrega, pero el que lo haga, se vuelve a casar, comete adulterio. Y la mujer, si vuelve a casar, comete adulterio. Porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y al enseñar sobre el amor hacia los enemigos, al enseñar sobre el amor hacia los enemigos, Mateo capítulo 5, Versículos 38, 39 y luego me brinco al 44. Dice así. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto está en el Antiguo Testamento también. Ojo por ojo y diente por diente. Se refería a que el mal que una persona le causara a la otra a otra persona es la misma que se le debía hacer del mismo orden de magnitud a quien causara hizo ese daño dice pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra ¿cuántos están de acuerdo con esto? ¿a cuánto les han dado un, una cachetada o un golpe? en una mejilla, y les dan ganas de poner la otra ¿verdad? eso enseñó Jesús yo os digo que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra y en el versículo 44 dice amad a vuestros enemigos, ¿cuántos están de acuerdo en amar a los enemigos? ¿cuántos están de acuerdo en bendecir a los que os maldicen? ¿Cuántos de acuerdo en hacer bien a los que os aborrecen y en orar por los que os ultrajan y os persiguen? El pasaje de ojo por ojo y diente por diente viene en Éxodo 21, del 23 al 25. Lo usó Jesús y Él agregó esta otra parte, el amor hacia los enemigos, porque los amigos cualquiera los ama. Pero un cristiano debe amar no solo a los amigos, sino también a los enemigos. Y en eso se nota que es cristiano, no es cualquier persona del mundo. Bueno, así que Jesús usó las escrituras para resistir las tentaciones Satanás, Jesús usó las escrituras para eh, enseñanza en la predicación del sermón del monte. Y el inciso C, quizá les sorprenda que también las usó cuando ordena. Estamos Diciendo en este tema, aprendiendo del qué, del maestro. ¿Jesús es maestro? Sí. Es el maestro de maestros, el maestro por excelencia, el maestro perfecto. Bien. Pero no solamente es maestro, también es señor. Amén. ¿Es señor de tu vida, sí o no? O de otros, nada más. Pues él es maestro y él es señor, y como señor, él da órdenes. Y conocemos varias de las órdenes que da el Maestro Jesús. Por ejemplo, la Gran Comisión de Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, dice, ordena, id y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está ordenando allí. Pero no solamente ordena la gran comisión, también ordena, por ejemplo, lo acabamos de leer, el amor al prójimo. Les digo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, ¿cuál es? Que os améis unos a otros, ordenó, que nos amáramos unos a otros. También ordenó el perdonar las ofensas. Él dijo, si no perdonáis las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas a ustedes. Ordenó amar al prójimo, ordenó amar a los enemigos, ordenó perdonar las ofensas, ordenó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y también, ¿saben qué ordenó? Ordenó estudiar la Biblia, ¿sabían eso? ¿Sabían que nos ordenó estudiar la Biblia? Vamos a ver dónde está el pasaje, Juan 5.39 Jesús ordena, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí escudriñada es una un ruego es una sugerencia es una orden escudriñar las escrituras cuántos están cumpliendo esta orden escudriñar las escrituras fue una orden que dejó el maestro las otras cosas también las debemos hacer y está también estudiar la biblia bueno pasamos al punto número 2 Ese fue el ejemplo de Jesús. Jesús usó la Biblia para resistir las tentaciones del diablo. Jesús usó la Biblia para predicar. Y Jesús usó la Biblia también. Y Jesús dejó ordenado que estudiáramos la Biblia. ¿Ok? Pero vamos a ver el punto número dos, la iglesia actual y la Biblia. ¿Cómo anda la iglesia actual en relación con la Biblia? Miren, en los primeros siglos del cristianismo... En los primeros siglos, eh, solamente unas cuantas personas privilegiadas tenían acceso a la Biblia y tenían el conocimiento necesario del idioma en que estaba escrito para poder leer la Biblia. Porque estaba en griego, ¿cuántos conocen griego? ¿Cuántos saben griego de aquí? No sabemos. ¿Estaba en hebreo? ¿Cuántos saben hebreo? Tampoco. Y cuando mucho la habían traducido al latín, ¿cuántos saben latín? Tampoco. Esos eran los idiomas en los que se podía encontrar una Biblia y eran muy escasas. Y solamente las personas privilegiadas que tenían acceso a esas Biblias y que tenían el conocimiento de esos idiomas, podían leer una Biblia. El resto de la gente estaban ignorantes de las Sagradas Escrituras. Solo unas pocas personas privilegiadas. ¿Quiénes eran esas personas privilegiadas? Eran algunos sacerdotes católicos que vivían en monasterios en los cuales en su biblioteca había un ejemplar de la Biblia. Solamente ellos lo podían leer. El resto de la gente, repito, el resto del pueblo para nada tenía acceso a la Biblia, así que tenía que aceptar como cierto lo que les enseñaran sus sacerdotes. Lo que ellos le dijeran decían, pues ha de ser cierto. Ellos no tenían manera, como los debería, de comprobar si de veras lo que estaban enseñando era conforme a la palabra de Dios o era algo que ellos estaban inventando. ¿Por qué? Porque no tenían la Biblia para leerla. Así que lo que les decían, sus ministros lo aceptaban como verdad absoluta y punto. Pero pasaron los años y algunos de esos mismos sacerdotes católicos que tenían acceso y conocimiento para leer la Biblia, se dieron a la tarea de traducir la Biblia a los idiomas de los pueblos, al español, al francés, al alemán, al portugués, al inglés, etcétera Se dieron a la tarea. Y coincidió también con que por esos años se inventó, Gutenberg inventó la imprenta. Y gracias a estas dos cosas se pudieron traducir y se pudieron producir y distribuir miles de Biblias para que ahora ya todo mundo en su idioma lo pudiera leer la Biblia. Por cierto, eso fue lo que dio la explosión de la Reforma Protestante, cuando la gente empezó a leer la Biblia y vio lo que le enseñaban y lo que dice la Palabra de Dios, se armó la cosa. Pero, por ejemplo nosotros, esta Biblia que tenemos, la que usamos aquí, es el resultado del trabajo de traducción y revisión cuidadosa de dos sacerdotes católicos españoles. Ellos vivían en el monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, España. Y estos hombres se llamaron Cipriano de Reina y Casidoro de don Casiodoro, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera dos sacerdotes católicos españoles ellos se dieron la tarea de traducir la Biblia al español y en la que usamos nosotros y este es un dato interesante porque cuando a veces uno testifica a una persona católica con esta Biblia piensan que esta Biblia está hecha por protestantes y que está alterada está modificado su contenido y eso es falso ni está alterado su contenido, ni está hecho por protestantes, está hecha por católicos. La Biblia que usamos es una Biblia católica, ¿sabían eso? Hecha por sacerdotes católicos. Y es la que usamos nosotros. Y es la que ponemos aquí en los textos. Bien. En fin, que hoy día, después de todo el esfuerzo de muchos... ...que tradujeron la Biblia a los diferentes idiomas... ...hoy día ya nadie tiene pretexto... ...para no leer la Biblia... ...para no estudiar su Biblia... ...existen Biblias de todos tamaños, colores y sabores... ...¿verdad? ...existen Biblias en todos los idiomas del mundo... ...todos los idiomas literalmente del mundo... ...y en muchos de los dialectos que hay en el mundo... ...también hay Biblias... ...existen Biblias en muchas presentaciones... Por ejemplo, esta presentación que es la presentación este clásica en forma de libro, ¿verdad? Los hay hay Biblias chiquitas, hay Biblias medianitas, hay Biblias grandotas, hay Biblias de letra pequeña, las que están chiquitas y hay Biblias de letra mediana y letras grandes, como esta que uso yo y todavía hay de letra supergigante para cuando ya no alcanza uno a leer muy bien. Y déjenme ver por aquí. También hay Biblias en presentación de, como de una calculadora electrónica. Como esta que tengo aquí, ¿verdad? Hay en forma de libro, hay en forma de calculadora. Hay también Biblias en presentación de software, o sea, un programa para computadora, como la que usamos en la computadora aquí de la iglesia, y que se proyecta ahí los textos de la Biblia, ahí está. Los hay también para poderlos bajar al celular, hay quienes traen de aquí de la congregación en su celular la Biblia, y la pueden consultar, nomás sacan su celular ahí está, pasaje X, y, el que sea. Y todavía por si alguien dice, es que yo no sé leer, pudiera ser que alguien no sabe leer. ¿Saben? Hay Biblias, ¿saben cómo? Habladas, donde una persona se puso a leer toditita la Biblia, ...y la venden así en un CD o se la... ...ahí me regalaron una de esas, por ahí está... ...bueno ya no digo quién pero por aquí están, por aquí lo acabo de ver... ...bueno, un, un CD y uno lo puede poner en su estéreo... ...estar oyendo en la casa, está haciendo su tarea, su trabajo... ...y estar escuchando la Biblia... ...o lo puede traer en el coche en lugar de estar oyendo otras cosas... ...este puede estar oyendo la Biblia... ...verdad, mientras va manejando... ...hasta en esa presentación tenemos Biblias... ...así que no hay pretexto el día de hoy para que alguien no estudie, no escuche, no lea la Biblia. Amén. Y el Señor Jesús nos dejó ejemplo, de Él desde pequeñito ya tenía interés en las Sagradas Escrituras, y nos dejó ese ejemplo para que nosotros tuviéramos en alta estima, en alta estima el leer la Biblia, el estudiar la Biblia, el meditar en la Biblia y el obedecer lo que Dios manda en la Biblia. Amén. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Hay tres actitudes que las personas tienen con respecto a la Biblia. Gina. Hay tres clases de actitudes. Y voy a mencionarlas y mientras las menciono, yo quisiera que pensara cada uno de ustedes, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál actitud tienes tú ante la Biblia, ante la palabra de Dios? Vamos a ver, la primera es rechazo total esta es una actitud, rechazo total voy a poner un ejemplo de la Biblia ah, en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo que muchos están haciendo el día de hoy estaba dejando de adorar a Dios acuérdense que Jesús dijo que quien se debe adorar a quién se debe servir? ¿Alguien más? ¿No? ¿Verdad que no? Solamente a Dios. ¿Y se lo dijo a quién? Se lo dijo al diablo porque el diablo quería que Jesús lo adorara a él. Le dijo, no diablo, la escritura dice que solamente a Dios se debe adorar. Bueno, en el tiempo en que voy a leer el pasaje, todavía no lo pongas, eh, el pueblo de Israel se había desviado como solía como serlo, dejando de adorar a Dios por irse a adorar a ídolos. Especialmente en ese momento estaban adorando a una mujer que la consideraron una diosa y ¿saben cómo le decían? A ver si les suena conocido, la reina del cielo. La reina del cielo. Cualquier parecido con nuestro tiempo no es coincidencia. Adoraban a la reina del cielo en lugar de estar adorando a Dios. Dios es celoso, dice la Biblia. Dios no quiere que a nadie más se adore solamente a él. Y entonces envía a su profeta Jeremías a que reprenda al pueblo de Israel, los exhorte a que dejen su idolatría, porque si no los va a castigar. Y vean la respuesta que tuvo el pueblo de Israel a el mensaje de reprensión de Jeremías. Jeremías capítulo 44, versículo 16 y 17. Y esta respuesta es rechazo total. Ellos le contestan, y ellas, porque había hombres y mujeres, dice el pasaje. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, o sea, en nombre de Dios, ¿qué le dijeron? No la oiremos de ti. Lárgate, Jeremías, no te vamos a oír. Es lo que le están diciendo aquí. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de dónde de nuestra boca, no vamos a hacer lo que diga la boca de Dios sino vamos a hacer lo que diga nuestra palabra, no lo que diga la palabra de Dios sino lo que diga nuestra propia palabra, eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo y dice, para ofrecer incienso a la reina del cielo, ¿cuál reina del cielo? la Biblia dice que solamente hay un rey de reyes y señor de señores y no hay otro uno solo Y entonces, dice, solamente vamos a seguir, bueno, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, como han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, como han hecho inclusive nuestros gobernantes, dice, nuestros reyes y nuestros príncipes. Así que, ¿qué hicieron con la palabra de Dios que le llegó el profeta Jeremías. Lo rechazaron absolutamente. Lo mandaron a la porra, no te vamos a oír. Sácate de aquí, Jeremías. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué sucedió con ese pueblo desobediente, rebelde? Dios lo castigó. Envió un ejército. El ejército del Imperio de Babilonia llegó contra ellos, los venció, mató a muchos de ellos destruyó sus ciudades, destruyó sus edificios, destruyó sus muros quemó el templo de Jerusalén, el que había edificado Salomón lo destruyó completamente y los que quedaron vivos se los llevó cautivos al exilio a Babilonia, más de mil kilómetros de distancia de ser esclavos y estuvieron allá 70 años esclavos 70 años por estar adorando a esa reina del cielo en lugar de adorar a Dios dicen amén eso les pasó, ese fue su castigo rechazaron completamente la palabra de Dios. Los que tienen esta actitud de rechazo total, la gente que tiene esta actitud hacia la palabra de Dios, dice que la Biblia es un libro común y corriente, como cualquier otro más de los libros que hay. Dicen, bueno, tiene algunos dichos sabios ahí en Proverbios, tiene alguna que otra buena moraleja, como las que contó Jesús, esas parábolas, pero también tiene aburridas genealogías, tiene eh, mitos, muchos mitos sobre el... Habla de la creación y habla de cosas falsas. Dicen también, habla de visiones como las de Apocalipsis, fantasmagóricas, totalmente tontas, falsas. Esa es la opinión que tiene la gente sobre la Biblia, la que, en la que rechaza la Biblia. Para ellos la Biblia tiene poca importancia y tiene ninguna autoridad para sus vidas. Tiene ninguna autoridad para sus vidas. Esta es la gente que rechaza la totalmente la palabra de Dios como ese pueblo de Israel rechazó la palabra que Dios envió por el medio del profeta Jeremías la segunda actitud es aceptación parcial aceptación parcial vamos a poner un caso de la Biblia de un rey, el primer rey de Israel que se llamó Saúl él entró en guerra con otro rey con otro reino, la Malek Y Dios le dijo, vas a ir contra Amalek, yo voy a ir contigo, lo vas a derrotar porque yo te voy a ayudar para que los derrotes. Pero te ordeno que, y la orden fue a través del profeta Samuel, te ordeno que destruyas todo lo de Amalek. No te quedes con nada de Amalek, todo lo vas a destruir. Ello incluía su ganado, sus ovejas, sus vacas, etcétera Y ahora vamos a ver lo que hizo Saúl. Primero, primero de Samuel 15, versículos 13 al 15, primer libro de Samuel 15, versículos 13 al 15, dice, vino pues Samuel, el profeta que le había dado la orden de parte de Dios, a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo, fíjense lo que dice Saúl, he cumplido la palabra de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, eso dice Saúl. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Cómo ven? ¿Obedeció? En parte sí, en parte no. Llega los animalitos que estaban cojos, tuertos, mancos, enfermos, mátenlos todos, psh, sacrifiquenlos. Ay, pero esta ovejita está bien bonita, esta está bien gordita, esta tiene una lana preciosa, y esta vaquita, no hombre, va a dar muy buena leche. No, no, esa no la maten, esa la dejamos viva. Obedeció en parte, según su criterio. Dijo, no, no, no, Dios está equivocado, estos alimentos están muy bonitos para matarlos. Estos sí están feos, sí, vámonos. Pero obediencia incompleta no es obediencia. No es obediencia. Saúl había recibido orden, no te quedes con nada, destruyelo todo, pero él según su propio criterio, dejó algunos de los animalitos, los más bonitos, los más preciosos, y se los trajo. Y saben, así como Saúl es la mayoría de de los que son creyentes el día de hoy en la iglesia, en las iglesias. Así como Saúl es la mayoría de los creyentes en la iglesia. Parte de la Biblia la obedecen muy bien y otra parte para nada. ¿No es cierto? ¿Me equivoco? La mayoría están en este grupo, los que aceptan parcialmente la palabra de Dios. Que dicen, la Biblia, sí, la Biblia es importante, tiene enseñanzas muy buenas, pero no las aplican todas a su vida. Nada más algunas sí y otras no. Dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios, pero no es 100% la palabra de Dios. Esa es la manera en que se excusan para no obedecer alguna parte que no les gusta. Ahorita leíamos acerca de amar a los enemigos, a algunos no le gusta nada. Dice, no, yo no obedezco eso, yo que voy a llamar a mi enemigo, ni que nada. Si me pegan la mejilla, yo no voy a poner la otra, no, hombre. Se equivoca Dios ahí, se equivocó el Señor. Por eso les preguntaba, ¿están de acuerdo? ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Están de acuerdo en hacer eso? Muchos, no. Son como Saúl. No, aquí se equivocó el Señor. ¿Verdad? Entonces, unos dicen, la Biblia contiene en parte la palabra de Dios pero no es 100% la palabra de Dios. Según su propio criterio mundano y según sus propias conveniencias, hay una parte que así aceptan que es de Dios, inspirado por Dios, y hay otra parte que dice esto es de hombres. Recuerdo de un predicador que estaba predicando sobre Efesios capítulo 5, por allá del 22, 23, 24, 25, 26, 27, por ahí. Algunos ya se han de acordar que habla Y decía el predicador, la palabra de Dios dice a las mujeres, mujeres están sujetas a vuestros maridos porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de su iglesia y él es su salvador. Amén, grita un hombre. Amén, aleluya, palabra de Dios. Pero sigue leyendo y llega al 25 y dice, y ustedes maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Ah no, ahí se equivocó Pablo. Ahí ya no es palabra de Dios, ahí es Pablo y se equivocó. Así gente que piensa eso, obedece una parte. ¿Por qué? Porque en determinadas áreas de su vida, en determinadas áreas de su vida hay algunos que quieren seguir haciendo su voluntad. No quieren que nadie les diga qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer, ni siquiera Dios, que ni siquiera Dios les diga lo que tienen que hacer. Entonces no aceptan una parte de la palabra de Dios la que no les gusta, donde ellos quieren seguir haciendo su voluntad. En otras ocasiones no aceptan lo que dice la palabra de Dios, ¿saben por qué? Porque va en contra, de así como los del pueblo de Israel, de sus tradiciones, de lo que les enseñaron sus padres, de lo que les enseñaron sus abuelos, sus tíos y demás familiares, de lo que les enseñaron los ministros religiosos, donde se criaron, etc., Dicen, no, no, no, esto está en contra, y entonces les prefieren creer a ellos que creer a Dios, a la palabra de Dios. No, le creo más a lo que me dijeron mis papás, le creo más a lo que me enseñó mi abuelita, le creo más a lo que me enseñó el ministro fulano de tal, que creerle a la palabra de de Dios, yo sigo con mis tradiciones así como dijo el pueblo de Israel nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo ofreciéndole incienso y libaciones a la reina del cielo y a ti no te vamos a hacer caso vete de aquí Jeremías lárgate con la palabra de Dios a otra parte esta clase de creyentes los que aceptan parcialmente la Biblia casi no leen la Biblia Y repito, es donde está la mayoría de la población en las iglesias. Casi no leen la Biblia y por lo tanto conocen muy poco de la Biblia. Y es que no les importa conocer mucho. Piensan que tienen cosas más importantes que hacer que estarse ocupando leyendo la Biblia. ¡Qué desperdicio de tiempo estar leyendo la Biblia! No, ¿para qué? Esta clase de creyentes... No sabe encontrar pasajes de la Biblia, si les pedimos que encuentre alguno. ¿Hacemos la prueba? Quizá no sepan ni dónde está Génesis o Apocalipsis. ¿Verdad? Pero menos si les digo, a ver, búsquenme a Bacú, o Sofonías, o Ajeo, o Miqueas. <risa> No saben se pueden pasar así si no es por el índice no lo encontraría nunca no lo encontré nunca verdad y si le decimos búsqueme hechos 45 12 se ponen a buscarlo y no existe hechos 45 12 verdad y cosas así bueno las iglesias están llenas de personas así que aceptan parcialmente la palabra de Dios y que tienen poco interés en la palabra de Dios. Y tercero, el tercer grupo de personas, la tercera actitud es aceptación total, aceptación total. Las personas de este grupo se identifican perfectamente con lo que expresa el salmista Jesucristo, Allá en el Salmo, el más grande de todos, el más largo de todos, el número ciento, ¿qué? Ah, ¿sí lo pueden encontrar ese Salmo? Ese está como a la mitad de la Biblia y bueno, el que no encuentra el libro de los Salmos también, lo pasamos al segundo grupo. El Salmo 119, si ustedes leen el Salmo 119, todo el Salmo prácticamente es sobre la Biblia, sobre la Biblia, sobre la Biblia. Pero... O para no leer todos los versículos con un chormontonal, nada más quiero poner dos. El número 105 y el número versículo 160. Que dicen, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántos sienten eso? ¿Cuántos creen que eso es verdad? Que la lámpara de Dios es lumbrera a su camino. Y luego también dice el número 160, la suma de tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad, no el promedio, dice y eterno es todo tu juicio de tu justicia, todo juicio de tu justicia. Este grupo de aceptación total, Gina ponle la leyenda que sigue, este grupo tiene la convicción de que la Biblia es 100% por palabra de Dios, es decir, 100% verdadera, como dice el Salmo 119, 160, es 100% infalible y es su única norma de fe y conducta. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice yo también creo esto? Yo también creo que la Biblia es 100% la palabra de Dios, 100% infalible, 100% verdadera y es mi única norma de fe y conducta para mi vida. No importa lo que diga la pseudociencia, si la ciencia dice que el, el hombre se creó por evolución, ¿tú qué vas a creer? Lo que dice la Biblia o lo que dice la ciencia. No importa lo que digan los expertos, sociólogos, psicólogos y otrosólogos. No, no, no, la, la unión libre está bien, el amor no debe tener barreras y no sé qué. La Biblia dice que la única manera honrosa de unirse un hombre y una mujer para tener relaciones es el matrimonio. ¿A quién vas a creer? ¿Cuál va a ser tu criterio? ¿La Biblia o lo que dicen los expertos? ¿La Biblia o lo que dice la pseudociencia? Al verdadero, al creyente que acepta totalmente la palabra de Dios, no le importa lo que diga la pseudociencia, no le importa lo que digan los expertos, no le importa lo que digan los comentaristas de radio, televisión, o los artistas, o los cantantes, no le importa lo que digan las ONGs, o las comisiones de derechos humanos, etcétera Siempre, en todo asunto, quien tiene la ver, la razón y la verdad es la Biblia, y el hombre está equivocado, a menos que esté de acuerdo con la Biblia. ¿Amén? Ese es el que acepta totalmente la la Biblia los creyentes de este grupo aman la palabra de Dios si sí conocen la palabra de Dios si sí leen la Biblia y si sí saben encontrar Miquea 6.8 por ejemplo que dice oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti Jehová solamente a hacer justicia llamar misericordia y humillarte ante tu Dios y tienen hambre de la palabra de Dios para ellos si sí se cumple que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para los que aceptan totalmente la palabra de Dios. Estos conocen la Biblia, pero aunque la conocen, quieren saber más de la Biblia, no se cansan de aprender y aprender más de la Biblia, y por eso no se pierde ningún estudio bíblico como los que hay en las células entre semana, amén. Los otros sí se lo pierden, no les importa. No se pierden las predicaciones sobre la Biblia, porque quieren saber más, tienen hambre de la Biblia. Pero sobre todo, los de este grupo viven, viven conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ahora les pregunto, ¿en cuál grupo estás tú? ¿Los que rechazan totalmente la Biblia? Los que aceptan una parte de la Biblia sí y otra parte de la Biblia no, porque no va de acuerdo con mis tradiciones, no va de acuerdo con, con lo que yo quiero hacer de mi vida, etcétera O los que aceptan totalmente la palabra de Dios y procuran obedecerla. ¿En cuál grupo estás tú? ¿Se acuerdan de lo que le contestó al pueblo de Israel a Jeremías? no te vamos a oír lo que nos hablas de parte de Dios, no te vamos a oír, vamos a seguir nosotros idolatrando a nuestra reina del cielo. Dios les mandó el castigo. Fueron llevados cautivos y esclavizados 70 años y luego regresan otra vez a Jerusalén. ¿Cómo creen que regresaron? Un niño se está portando mal. Bien travieso, latosito, dando problemas Y viene su mamá o su papá, te aplacas aquí ah, Te aplacas, no, ah bueno, ven para acá Paz, paz, paz ¿Y cómo se pone el niño? Bien sedita, ¿verdad? Te sientes ahí, sí, verdad Y está sentadito Y no te vas a parar, no Así regresó el pueblo de Israel Sedita, sedita, sedita después de que sufrieron. ¿Qué necesidad tenían de haber sufrido ese cautiverio de 70 años? Se hubieran obedecido desde el principio. Miren, vamos a leer Neemías 8, versículos del 1 al 3. Vean cómo regresó el pueblo de Israel, y ojalá que así estuvieran todos los hermanos de la iglesia, como este pueblo de Israel. Dice Neemías 8, 1 al 3, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿A qué? Al carnaval a una fiesta, fíjense que se juntó el pueblo y dijeron a Esdras, le dijeron a Esdras que era el escriba, y el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, Esdras lénos la Biblia, se fijan se juntó todo el pueblo, no se juntó a protestar no se juntó a hacer una manifestación en contra del gobierno no se juntó a, a protestar porque le estaba muy cara la, la leche, el agua, etcétera, no, no Se juntó para exigirle a sus gobernantes religiosos que le leyeran la Biblia. Lenos la Biblia, dicen a Esdras. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Había hombres y había mujeres, y de todos los que podían entender, que sé que había jovencitos, había muchachos, muchachas. El primer día del mes séptimo, ahora fíjense lo que sigue, Y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, desde muy de madrugada, ¿hasta cuándo? Hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender. Y aquí nos llevo poquito más de media hora y algunos están durmiendo. Y aquí dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos Y tenía horas hablando de la palabra de Dios Esdras. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Así como Jericim, también atentos. A ver, levante la mano los atentos. No, ya se les pasó varios. <risa> Ya ven. ¿Estaban atentos? ¿Y cuál fue el resultado de estar oyendo la palabra de Dios? Nehemías 8 versículo 6. ¿Qué respuesta tuvo en el pueblo? Dice, "Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra." Y si sigue leyendo el pasaje, ¿sabe qué hicieron? Se pusieron a llorar al oír la lectura de la palabra de Dios, se pusieron a llorar. ¿Nunca han llorado leyendo la Biblia? Hace llorar a veces. Y yo creo que ellos lloraban, ¿saben por qué? Han de haber dicho, híjole, si hubiéramos hecho caso a Jeremías, no hubiéramos pasado 70 años esclavos. Y ahora estamos en nuestro territorio y estamos todavía bajo la mano del rey extranjero. Hermanos, ¿qué necesidad tenemos de que Dios un día nos mande un castigo, una situación difícil en nuestra vida, para que entonces nos interesemos en sus cosas y lo busquemos y busquemos leer, y nos interesemos en leer que dice la Biblia? ¿Qué necesidad tenemos de que un día nos digan tú tienes cáncer, te queda tanto tiempo de vida? Y ahora sí, no falto a la iglesia, ahora sí, hermanos, oren por mí, eh, pónganme en la cadena, hermanos, yo quiero leer qué dice la Biblia acerca de esto, ¿será? Qué necesidad que un día te digan, tu hija, tu hijo está muy grave, muy enfermo, se va a morir, para que entonces busquemos a Dios. ¿Hace falta eso? Eso hizo falta al pueblo de Israel y entonces regresaron bien seditas, bien obedientes, ¿verdad? ahora sí querían oír de la Biblia ahora sí aguantaron horas y horas oyendo la predicación de la palabra de Dios y no se durmieron estuvieron atentos como ven se parece esta esta congregación se parece a la iglesia actual en general hablando así somos de atentos a oír la palabra de Dios en las iglesias cristianas hoy día consideren lo que les voy a decir ahorita una iglesia de nuestro tiempo queriendo tener más asistencia en sus cultos hizo un estudio de mercadotecnia para ver qué le gustaba a los hermanos y eso pues ofrecérselo para que viniera más gente y entre otras cosas Ahora esa iglesia el pastor les promete que sus mensajes van a ser puros mensajes positivos, o sea, bonitos. No les va a hablar nada malo, no les va a hablar del pecado, de que se tienen que arrepentir, de que se van a ir al infierno, nada nada de eso de eso. No, puras cosas bonitas que les den mucho gusto, que les que les cómo se dice, endulcen el oído. Nada más. ¿Y saben otra cosa más? Esa iglesia promete que el sermón va a durar, cuando mucho? Siete minutos. Siete minutos. Eso es lo que pidió la gente. Pues eso se lo damos para que vengan muchos. Pero ¿qué clase de cristianos son los que se reunirán allí? Siete minutos. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Cuánto debe durar una predicación? <ríe> ¿Cuánto le ponemos? ¿Siete minutos? ¿Cuánto lo que opine la mayoría, pues eso hacemos para que vengan todos. Y se llene aquí de gente. Más todavía. ¿Quieren ver cómo era un culto cuando la iglesia primitiva? ¿Quieren ver un culto? No lo traía aquí preparado, pero a ver, Gina, en la Biblia que tienes ahí en la computadora busca el libro de los hechos capítulo 7 perdón capítulo 20 versículo 7 a ver si encuentran hechos está por ahí entre génesis y apocalipsis hechos 20 está antes del 21 después del 19 20, versículo 7. Fíjense. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, ahí estaba predicando Pablo, estaba en un culto, y está predicando Pablo en ese culto. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. Empezó a predicar hasta que se hizo... La medianoche noche, ¿ok? ¿Estaría cortito de siete minutos el mensaje? No. Luego dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que haber sido de Jericim, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, se quedó dormido. Por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Y fue levantado, muerto. Miren lo que les pasa a los que se duermen en los sermones. ¿Eh? Síganle. Vamos a poner sillas así bien altas para que el que se duerma se caiga. ¿Eh? Bueno. Ya se despertaron. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alorméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, empezó en el día hasta que se hizo de medianoche. Resucitó al que se murió allí y luego siguió predicando hasta que se volvió a hacer de día, hasta que salió el alba. ¿Cómo ven? ¿Cuántas horas habrá durado eso? Quizá unas doce horas predicando Pablo. ¿Se fijaron? ¿Qué hacemos? Sermones al gusto de la mayoría. Conclusión, vamos a retirarnos ya. A ver, ponme la conclusión Gina. Se ha calculado, a ver cuánto ustedes están aquí en este promedio. Que en el transcurso de la vida la persona promedio consumirá 150 vacas, 2.400 pollos, 310 cerdos, 10 hectáreas de grano y 20 hectáreas de frutas y vegetales. Es un promedio para Estados Unidos, yo creo que aquí comemos más cerdo, ¿no? Pero bueno, así que esto es un montón de comida, ¿verdad que sí? A lo largo de nuestra vida, eh no crean que en un día no... A lo largo de nuestra vida, repito, 150 vacas, 2,400 pollos, 310 cerdos, 10 hectáreas de grano y 20 hectáreas de frutas y vegetales. Esto es un montón de comida. Y termino con esto. ¿Cuánta palabra de Dios consumes tú a diario? Contesta. Que Dios se bendiga. Gracias.